Y llegó un hombre corriendo de las afueras de la ciudad que dijo, «Moisés, los dignatarios del faraón están reunidos discutiendo acerca de ti para matarte. Huye, soy un buen consejero para ti».